En realidad eh, esta, este encuentro era para darle la bienvenida a, a sergio agradecerle y felicitarlo por la labor realizada eh, y con un sentido que tiene tiene mucho que ver con nuestra con nuestra lavarilla porque la verdad que sergio ha elegido a, a lavarría como, como su ciudad activa eh, y Y para nosotros la verdad que, que eso significa muchísimo. Sergio está dentro de, la, de las múltiples actividades profesionales que él tiene, eh, insertado en, en nuestra comunidad. Uno lo ve permanentemente dando alguna charla en la facultad cuando podés, o dando alguna colaboración de otro tipo eh, en alguna otra institución. y Él lo cuente o no lo cuente, en realidad tiene una, una pertenencia social a nuestra ciudad que nos enorgullece. Eh, este hecho de que alguien que, que venga elija a nuestra ciudad para, para vivir, para él, para su familia, la verdad que, que es motivo de orgullo como la barrencia que, que esté acá. Dentro de la visita que tenemos, que mandarle la bienvenida obviamente a, a Sergio. Para nosotros, eh, hoy es un día muy particular, la, está cumpliendo este, nuestra ley de fútbol 85 años. ...es un hecho obviamente institucional... ...sumamente importante... ...pero además agradecer esta decisión de la AFA... De ...que las selecciones visiten el interior de la provincia de Buenos Aires... ...el interior del país... ...que nos ofrece la oportunidad de ver a quienes seguramente... ...en poco tiempo más... Eh, ...lo vamos a ver jugando... ...a muchos jugadores lo vamos a ver jugando... ...en la selección nacional... ...así que para, para nosotros también es un motivo de, de orgullo como ciudad... ...que, este, que la AFA ha tenido, haya tenido esta diferencia para con la ciudad... ...que se encuentre en Augusto en, en Olavarría... Dar la bienvenida a ustedes y, obviamente, agradecerle la, la visita que están haciendo.